Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clarapólvora vistió y a los pastores desplegó. Buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante, Jesifa que un día cayó en la sierra el claro comandante, su nombre ardió como un pajar. Y la ceniza se esparció, un viento fiero la tomó, por los caminos la llevó. Y en cada sitio de la tierra, donde por el velón pastor, donde un obrero le leyó, y un estudiante le escuchó, y un campesino le siguió, creció el silencio ante su nombre, y así es que vuelve a combatir el Chen la lucha de los h o s え Él es tal vez un muerto más, pero su rayo relumbró cuando la ráfaga cortó su sangre en dos lagos iguales. El mes de octubre se trizó como un volcán o un vidrio azul, la inquieta América escondió su fría furia de metal. Y de la sierra al litoral abrió el dolor su flor amarga, y en un asombro su final, y es la batalla que se alarga. Pastor de la sierra, iré.